Lo tengo a Perín Peña en línea con nosotros. Perín, ¿qué tal, cómo le va? Walter Carriqueo lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Te? Bien, tratando de compartir con quienes nos están escuchando acá en Viedma, también en Bariloche, gracias a Radio Conexión, en Carmen de Patagones, eh, sí. este eh, pedido de justicia que están haciendo ustedes a partir de el asesinato de su hijo, Jonathan. Sí. Contémosle sí, sí. a quienes están escuchando, porque ha pasado un tiempo, ¿Qué fue lo que pasó y por qué todavía sienten que no se hizo justicia? Y todavía nosotros no, o sea, todavía no caemos porque en sí los vienen manejando de una manera que no sé, pero es rarísimo, es rarísimo porque acá ya tenían que haber estado detenido de un principio, de entrada no quedó nadie detenido, entonces no, no, no entiendo mucho tampoco el tema ahí. Porque he pasado por mano de abogado también, y ni hablar de la justicia, los jueces y todo. Y fiscales, como se eh, lo llevó el, el tema de la fiscal la, Ana Benito, los pegó un baile, el juez Tobare, Tabare, Tobare, no sé, también. Y bueno, vamos en mano en mano. Ahora Pero, vamos, a, vamos a las finales allá. Así que, ¿sí? Cuando dice nos pegó un baile, ¿a qué se refiere? Y que los mintieron y los tuvieron con mentira y... Y nunca se desclareció, eh, se desclareció la muerte de mi hijo todavía, o sea... Porque me dicen... Eh, por un lado, o sea, creo que qu quisiera saber de la justicia es quién es el que me mató a mi hijo, por empezar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cree usted? quién o ¿Qué es lo que siente usted? ¿Qué sabe usted? Yo, por mi parte, para mí, mi hijo, eh, este... El no lo mató, fue el padre de él. ¿Qué es lo que... ¿Cómo podemos contarlo, Perina, quienes están escuchando lo que pasó en el 2012? Y bueno, ¿qué le puedo decir yo ya? este De esta manera, ¿qué le puedo contar yo? Porque no puedo sacar muchas cosas de lo mío, que me he cansado de hablar, ya así de lo poco que sé, bueno. Lo único que sí es que... Y puedo decir que no se lo decía ningún padre, ninguna madre, por lo que estoy pasando yo, ¿no? Lo que dice, o lo que tenemos acá como información, es que a Jonathan, eh, otro chico eh, se declaró responsable, también de la misma edad que Jonathan. En ese momento Jonathan tenía 16 años, ¿no? 17, Jonathan. Uh -huh. sí. Pero ustedes claramente, como decía recién usted... ¿No creen que haya sido esa persona que se declaró culpable la que mató a su hijo? Sí, sí, yo no sé si se le puede pasar los nombres de esta gente, pero bueno, este, ya saben todo, la justicia, los medios, la, los diarios, todo así como se llaman y todo? Así que, eh, en sí, este para mí, voy a decirle algo, mire. A mí primero, cuando yo, o sea... Cuando me pase el caso, lo busco a mi hijo por cuatro días lo encuentro yo enterrado porque fui al como no sé las varias, varias veces que fui a la policía y en la policía bueno me mintió que esto que aquello bueno y después bajé a general roca a fiscalía para que a veces si había un juez de turno eso porque yo nunca había pasado por este momento no ni sabía entonces pregunté y me mandaron acá a carroca entonces bueno y ahí empezamos la la cuestión de búsqueda de mi hijo, porque realmente el que lo busqué eso fui yo, no fui la policía ni ni la justicia, nada, porque todo lo contrario, el comisario Carrizo me dijo, iba a hacer la denuncia, nada, no, pero debe ser una travesura del del pibe y se habrá ido a Roca y así sucesivamente, pero bueno. Me, me mentían porque ellos sabían muy bien, porque estaba a 30, 40 metros de, de la comisaría del CUI, estaba enterrado mi hijo, y ellos sabían bien ¿no? el movimiento y todo lo que pasaba. Así que bueno, y bueno, y le, y le digo, más entonces cuando descubro a mi hijo a, a, a la semana, tenía un abogado, me llamaron, vine a, a declarar y no sabe lo que me dijeron a mí. Y eso es lo que también me duele un montón, ¿eh? Me duele un montón de la fiscal Ana Benito y el doctor tabares Tavares, no sé cómo se llama, pero bueno, me dolió un montón que supuestamente que yo era el mismo juez, el mismo el mismo abogado me dijo, te excusan a vos, Perínez, te excusan a voz de la muerte de tu hijo. ¿No sabe? <ríe> Escúchenme una cosa ah, y andaba este doctor también y Yaco también el, del gobierno por eso yo digo que la situación está entre justicia y política porque como los señores el doctor vernet el otro Bernet y el comisario Carrizo trabajan en la provincia que uno es doctor, el otro maestro y el otro comisario entonces bueno dice Yaco también tiene que ver en todo esto? Sí, sí sí, sí sí porque él sabía bien ...que me estaban acusando, no sé cómo cómo en la base la mano uno al otro... ...porque el asunto que que me querían meter una cosa que no era. ¿Cómo voy a matar a mi hijo yo? Por favor. Terín, y el comisario, tengo entendido, Carrizo, ¿qué, sí. ¿qué responsabilidad tiene todo esto? Por encruidimiento. ¿Él fue que fue ocultando todo lo que fue pasando? ¿No? Sí, por supuesto, si la hija de él está en el caso, en el crimen, Rocío. Porque yo, desde ese entonces, cuando a mí me me, me me dice el abogado que yo era del, del, de la muerte de mi hijo, entonces este yo le pedí al juez y a la fiscal, le pedí por favor que la llamara a declarar, porque yo estaba seguro que esa piba estaba ahí en el Cuy en ese momento, porque en ese momento me decían que ellos estaban en Bariloche, y era toda mentira porque yo los vi con mis propios ojos. Entonces después me hicieron caso, lo llamaron a declarar y ahí es donde se descubre todo el, el, la situación, descubrimiento de, de, de lo que había pasado, por la piba se descubre todo. Perín, ¿por qué cree que lo mataron a su hijo? No, bueno, eso es lo que busco yo, la justicia, busco por qué lo mataron, porque yo todavía no sé. Gino y, y, y no, digamos perciben y cree por qué pasó, digamos, no tiene sí. idea. Mire, hace poquitos días me dije, o sea, hace un mes atrás me dijeron con, con, por cuántas puñaladas habían muerto me hijo, ni sabía yo. Era por 92 puñaladas, más o menos. Yo ni sabía. La audiencia es mañana. Muy bien. Ahí es, lo que usted desea es que se confirme la condena, pero sí, que ojalá, no... ojalá se confirme la condena porque Eh, eh, de 8 a 6, y después de a 3, y al último quedan sobreseguidos, no, no hay nadie. Igual que la piba de eh, la que le dieron eh, un año y, y quedan libre porque o sea, realmente se quedó libre libres. Así que, no sé, espero que, que por lo menos que se cumpla lo que dijeron que hace 6 años porque yo con tres años no, no estoy conforme, porque estos señores siguen libres, igual que el doctor, el doctor, el maestro. Eh, el comisario siguen sigue trabajando, a mí me rompieron el alma, me tuve que venir a la cuida de mis hijos perdieron el estudio, eh, me arruinaron total. Empecé otra nueva vida acá, lo que estoy remando todavía, lo que me cuesta para remar, así que imagínense, y esto, y el doctor, y el comisario, los cruzó dos por tres, que, supuestamente también este gobernador, el, el que dijo que lo iba a sacar, lo sacó de Cui, pero sigue trabajando acá en Roca, no varias veces llevó a mis hijos al hospital y, y lamentablemente me lo me lo he enfrentado de frente y, y bueno, y esta gente sigue sigue andando. Y hace poquito tuvo un accidente, mató un viejito, el doctor, y, y sigue. Y ahora hace poquito el maestro violaron en Stefanelli y una piba, y no sé. Y siguen andando. No sé dónde está la justicia, por eso. Perín, eh, me imagino que eh, todo esto que ha pasado a lo largo de estos años no, no le permite ni confiar ni en la policía, ni en la justicia. No, ni... por favor, mire, escuchen una cosa. Yo el otro día, yo no voy a yo tengo una casita que decía, o sea, un adelanto, no es casa tampoco, es un adelanto donde vivía yo, con mis hijos y mi señora. Entonces, lo otro día fui, fui porque justo también era el aniversario de la muerte de mi hijo, que esos días eh, lo encontré a mi hijo muerto. Entonces, a la venta fui al limpiar el terreno yo, de mi adelanto. Entonces, llegué el domingo, fue, y el patrullero... La policía me sigue, yo no me, pero escúcheme una cosa, yo no sé cómo explicarle... Eh, ¿sí? Me siguen a mí antes de seguirlo a, a... a esas personas que me hicieron el daño a mí. ¿Sí, estás, o lo mandan, o están... O yo también llego a pensar hasta, hasta que le, le pagan, porque me, me escuchen una cosa, o sea, le colmo esto. ¿Usted cree que lo siguen para hacerle que sentir miedo? No, no, es que hemos estado amenazado hemos estado amenazado hemos, hemos estado. Sí, sí, sí, cómo no, sí. Qué bárbaro. Maña, Pero, ¿Mañana qué hora es la audiencia, Perín? Y mañana a las 11 tenemos, más o menos, a las 11 está. ¿Es una audiencia pública? Sí, tiene que ser pública, porque contrariamente todas las audiencias que tuvimos, todas, eh, yo y ellos nomás, porque no me dejaron ni, ni, ni meter un abogado, porque no eran creyentes, que sé yo, creyentes, o eh, y entonces, bueno, siempre, Usted, bueno, sí. ¿Usted cree que por ser humilde, por ser eh, eh, eh, una persona humilde, le hacen todo esto? Y sí, y calculo que sí, porque eh, yo... Mm, Pero no tengo, no he caído, no he caído nunca preso, no, no no no conozco lo que robar, no conozco nada, así que no sé por qué contra mí, no sé, no entiendo. ¿Cómo es el cuiper y cuántos habitantes tiene? En ese entonces había 500 personas ahora no hay casi mucho, pero bueno, en ese entonces eran 500, 450, 500 personas. O sea que se cono se conocía, digamos, la policía sabía todo, sí, el, el sí, médico, no, la... aparte se conocían que Escúcheme una cosa, si conocían, que se levantaba a las 11, que se levantaba a las 8, y el otro que se levantaba a las 6, se conocen todo ahí, todo. Por eso usted cree que, sin duda, la policía está metida, el médico también, todo todos los sí, que ahí tenían responsabilidad. La policía, en el... la policía por supuesto que está, está metida en el, en el tema del, del encubrimiento, y bueno, y, y como el comisario... Eh, y nos mandan y entonces siguen en su... en sus cosas Y me dice que el médico se lo encontró que está en Roca y el maestro está... Ese no, el maestro no, no, no, Varias veces lo encontré el médico que... Y el, el médico es el que está acusado de los últimos hechos en Estefinelli? No, es el hermano, el maestro. Es el maestro. El maestro. No, el otro mató hace poquito, un señor pasó a llevar con una camioneta. Y sigue libre Perim, Ah, yo... y la otra que le digo, uy les, les dije porque tenían que tener causas que se son las causas le digo, pero cuántas causas tienen que tener para comprobar la justicia, no claro, no sé qué hacen las causas, la meten o sea la agarren y la meten la en el juego no sé como ven tienen plata, entonces hacen lo que ellos quieren. Perini, usted siempre solo y acompañado por eh, el abogado que, que provee la justicia, digamos, su, eh, económicamente, nunca pudo pagar un abogado propio. No, lo que pasa es que sí, era muy difícil, yo estuve siempre... O sea, Más lo que me pasó, sí, no, no, no me quedaba plata para pagar. Bueno, eh, mañana entonces eh, a las 11 es la audiencia y esperemos ahí un poquito de justicia. Sí, sí, eso es lo que vamos a... esperamos, ¿verdad? Esperamos un poquito TNC a ver qué va a pasar. ¿A usted le gustaría que la justicia alcance también a, a, al maestro, al médico, al comisario, a todos los que tuvieron que ver con la muerte de Jonathan? Sí, por supuesto. Eso es lo que me gustaría, sí. Eso es lo que me gustaría. ¿Está acompañado, Perín? ¿Se siente acompañado por alguien, alguna organización o o vecinos que se hayan acercado a acompañarlo? y eh, justamente hacer eh, hacer ayer en tribunal conocí una una familia eh, eh, de casos solano una chica también que tiene problemas de la de, de las pibas que es el caso que yo estaba dando del, del maestro entonces bueno así con ellos no estamos charlando así que bueno, pero anteriormente no estaba solo laellió solo, solo solo hasta ahora Pedrín, vamos a estar atentos, desde acá, desde Radio Encuentro le mandamos un abrazo grande, ojalá encuentre un poquito de justicia mañana, y si no, habrá que seguir peleándola para que sea justicia verdaderamente que sepamos por qué lo mataron a Jonathan, a su hijo. Eh, a, a eso voy, a eso, eso es lo que quiero saber yo. A mí me dijeron la verdad, bueno, la tomaría por otro lado, ¿no? Sí. Cuenta clara, conserva la amistad. Abrazo grande y estaremos mañana con eh, atento a lo que se vaya a resolver en casación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, hasta pronto. Chau, chau. Eh, Perín Peña, el papá de Jonathan, el joven asesinado en el año 2012.